hola hola a todos, bienvenidos a otra hora de Rockcast, el podcast del rock, comenzaremos esta hora con la canción If I knew, de la banda alemana Halloween, bienvenidos a because of fishin' choppin' now hey the cannon on cotton cotton bye my baby bye my baby bye my baby, baby. I know I'm gonna run.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 escuchábamos la canción de Yellow y Fine New del álbum The Time Is All seguido de la canción Summer Time de Johnny Joplin. Termino de en 1969 del en vivo de Absterdan. Esta canción pues no es la en vivo, es la, una remasterización del 2011. Seguimos ahora con una canción un poco más nueva, pero seguimos con esta onda de música eh pues Nueva del 1996 de la panda Alice in Chain del grunge pasamos al hard rock hard, hard rock nuevo Pero el 2016 la banda Airbourne que muchos dicen que se copie es una vil copia de AC/DC eh para mí es algo que es, trasciende es un legado que deja AC/DC y estos van es lo adoptan como propio la canción es All for Rock and Roll todo es es todo por el rock and roll Bien bien bien, seguimos acá en podcast. La siguiente canción es de una agrupación donde se reúnen muchos buenos músicos. Hablo de Chicken Food, eh donde está Youssatriani en la guitarra, el vocalista y bajista que fueron de Van Halen, el baterista de Red Hot Chili Peppers. La canción Soap One Rope, una excelente canción de un álbum del 2014. Seguimos acá en podcast. to soak up and get your buzz on seguimos acá en Rodcast la emisora virtual de rock y va a querer y escuchamos la canción Soap and Rope seguido de la canción Miserable Failure de Iron Regan seguimos con esta onda más pesadita y nos vamos a escuchar ahora mismo la canción You Against You de Slayer del álbum Reptainless del 2016 si no estoy mal Seguimos con música nueva acá en podcast. y seguimos acá en rockcast. Eh ahora en la continuación escucharemos una canción de la banda Vader de un álbum que sacaron en plena pandemia. La canción Bones, seguido de la canción The Patriarch y Babylon Revolution del mismo homónimo álbum de la banda Creator. Esto porque también hoy 18 de diciembre eh en este mes de diciembre cumple años el vocalista de Creator. Así que honraremos su cumpleaños con esta canción. Sí, seguimos acá en Roadcast. Y eh, escuchábamos Viter, la canción bonus del álbum Solitude Manes. Eh, bien, bien, bien, bien. Ahora pues vamos a bajarle un poco las revoluciones al programa para en 35 minutos de la hora. Entonces, vamos a escuchar una canción de Scorpio la canción de Scorpions que que no es la típica canción romanticona Another Piece of Me canción de 1979 del álbum Love Rider Love Driver no no me acuerdo eh la portada está como en un taxi una pareja y pasa algo eh búsquenlo hm um, así que Scorpios another another piece of me Equipo acá en podcast, la estación virtual de rock. Eh escuchábamos la canción de Guns N' Roses, Hard rock "School", pensada este año en septiembre. Canción que habla sobre dejar eh, el el colegio por creerse la chimba. Y pues al final te cuentas uno se da cuenta que pues era como más fácil eh estudiar algo. Muy muy muy eso, sé porque los que perdieron el año pues o el semestre o algo, pues ah de pronto les sirva la experiencia. Eh seguimos ahora para los que han 15 minutos, 10 minutos para terminar la hora y nos vamos con una canción de Manowar, Highland Kill, seguido de una canción de Judas Priest que obvio creo que no necesita presentación. Y así acabamos otra hora acá en podcast. Muy amable, muchas gracias y nos vemos en otra próxima oportunidad. Chao.